El círculo secreto. Y vamos a votar aquí en el círculo secreto algo que certifica científicamente ...que el fenómeno OVNI puede ser cierto... ...porque las investigaciones... ...que se han realizado en estos casos... ...son espectaculares. Y atención a los casos y episodios... ...que os vamos a comentar, ¿eh? Y que os va a comentar... hermano Carveal. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? hello Un poco irritado. ¿Por estoy, qué? Estoy un poco irritado. Porque But... esta semana... Todos los medios L nacionales han mencionado a. El científico más conocido del mundo, Michiukaku, uh -huh. hablando de ovnis. Sí, están el de Biopanteori y Michiukaku, más o menos al mismo <risa> sí. nivel. ¿Y por qué te ha irritado eso, hombre pues de esto, Dios? No, no, está muy bien, está muy ah. bien, además lo, lo mencionaban por haber asistido esta semana pasada a un congreso de ufología. Entonces, uh -huh. los, los periodistas, El País, La Vanguardia, 20 Minutos, el ABC, todos los medios han hecho eco, un poco sorprendidos, algunos escandalizados, de cómo un científico como Micho Kaku asistía a un Congreso de Ufología, como si fuese el primero. Es verdad que el contexto a lo mejor no era el más apropiado, porque claro, compartía cartel con. Hombre, porque qué llamar, llamar a esa feria Congreso de Ufología es insultar a la Ufología? ¿eh? Fíjate, yo intentaba ser diplomático, yo pero no, no, no voy a hacer nada. Perfecto, totalmente de acuerdo. Y el mismo Kaku eh caro, en su, en su en conferencia, en su presentación Eh, ...estamos de, de enhorabuena porque ha hecho un gran descubrimiento científico... ...ha descubierto la pólvora... Uh -huh. ...en su conferencia ha descubierto que hay una base científica en el fenómeno ovni... ...en, mil, en el 2019... Es, ...no, no seáis malos, es, es yo, yo, vamos a ver, yo soy positiva... ...independientemente de que se haya mezclado gente... ...con mucho crédito, con gente que hace y piensa barbaridades... Pero bueno, hemos tenido la oportunidad de tenerle aquí y de que esté relacionado con la ufología y que esté, pues mira lo que tú estás diciendo, que haya abierto su mente hacia un campo que quiere experimentar. Pues claro, bienvenido sea. Utilizar un reserva o un gran reserva para hacer un calimocho, pues hombre, es un <risa> es poco triste. Es, es, es un poco, triste, es un buena, poco eh. triste y esto es lo que ha pasado. Sí. Lo que ha pasado es que Micho como cualquier otro ciudadano de los Estados Unidos que vea la tele, Pues hace un par de años le entró por los ojos y le entró por las orejas y le entró por todos lados... La, la información que generó el programa de investigación y del Pentágono, uh -huh. que salió en todos los medios y demás. Entonces, de hecho, es de lo que comentaba Michuca con su conferencia, Claro, ya es imposible evitar la evidencia, o sea, o te tapas los ojos y te tapas las orejas y no miras la tele y no lees la prensa, o te das cuenta de que si el Pentágono, si el gobierno de los Estados Unidos en el siglo XXI invierte millones de dólares en investigar eh, esto de los ovnis hombre, algo debe haber, ¿no? Bueno, vamos a pero, contar si te parece algún caso y luego reflexionamos, hablamos y sí, no, pero Uf, déjame, porque como hoy le mandé un Twitter a Michu A mi amigo Michu A nuestro oyente Michu, yo sé que siempre nos oye pero le he dicho, hoy hoy no te pierdas el círculo secreto porque a lo mejor aprendes algo que te puede ser útil y es que Michu no es el primer físico mira, yo no sabía que Silvia iba a comentar hoy los nombres de tres científicos es que tenemos telepatía, como él Tres científicos como Michu Kaku, Que eh, se ocuparon De forma muy distinta del fenómeno ovni Adrika Pujaric, que era médico No pertenecía a su disciplina E inventor, pero Josep Allen Hynek Era astrónomo, y Jacques Ballet Que se al que consideramos el número uno de la ufología mundial, es astrofísico, como Kaku. Kaku sabe mucho de... Informático, uno de los fundadores, uno de los padres de Internet. Pero lo que él estudió claro, es astrofísica. Sí, sí, sí. CACU eh, sabe mucho de trabajo de campo de cuerdas, pero de ufología de campo el trabajo de campo de cuerdas no es un sembrado cerrado por sogas ¿eh? tiene que ver con la, la con, con la teoría de cuerdas pero de, trabajo, de ufología de campo bueno, ni de ufología de gabinete ni de ufología en general parece tener mucha información entonces hoy le vamos a hacer un regalo va a descubrir que igual que Heineck igual que Ballet cuando nosotros decimos que el fenómeno ovni es el problema número uno de la ciencia moderna esta frase Que, que aparece en muchos sitios constantemente. Los ovnis, es el problema número uno de la ciencia moderna. Pero casi nadie recuerda quién la pronunció. Y la pronunció el otro físico, precisamente James McDonald, que era profesor en la Universidad de Arizona, que dijo esto en unas conferencias que dio a finales de los años 60 en la AAAS, que es la Asociación Americana para el Avance de las Ciencias, que no es precisamente un congreso de ufología en Barcelona, sino que es el mayor estamento, o, o más representativo de la ciencia en Estados Unidos, y en el Congreso del Gobierno de los Estados Unidos. No en la cafetería del Congreso, sino en, en el, el pabellón del Congreso. O sea que esto que ha descubierto Kaku, estoy hablando de colegas suyos, de físicos, uh -huh. Viene de muy antiguo. Y lo que ellos decían es que de todo el abanico de evidencias o de indicios o de datos que se mueve en el mundo de los OVNI, yo comprendo que Caco, al ver las filmaciones de la Armada Norteamericana, de la que ya hemos hablado muchas veces, que ahora se hicieron tan populares, él ha flipado. Ha dicho, hombre, si esto lo filman pilotos. Pero, hombre, es que hay miles de pilotos que han visto ovnis y que han filmado ovnis. Eh, Pero hay te... algo mejor, que es de lo que vamos a hablar hoy. Algo que probablemente facilita el mayor acercamiento científico al, a la casuística ovni. Porque siempre Eso... estamos buscando pruebas. Exacto. Vamos a cometer algunos casos y a partir de ese caso, por ejemplo, el más espectacular de, de todos, el que se puede considerar el que se eligió. Eh, Como el más representativo en la investigación de las huellas es el caso de Trans Provence. Uno de los más representativos, cierto, pero en Francia, en, en Francia además, ocurrió. Eh, algún día, algún día tiene que salir la información de todo esto. La, el proceso de desclasificación OPni en España fue una prueba, fue uh -huh. un experimento. A partir de él, de lo que pasó en España, se corrigieron los errores y se procedió, unos años después a iniciar el proceso de desclasificación OVNI en, en el Reino Unido, en Dinamarca, en, en Francia, etcétera Y en Francia, entre todos los miles de casos que se desclasificaron, hay uno especialmente espectacular, el caso de Trans en Provence, no sé si lo pronunció bien, Silvia lo pronunciará probablemente mucho mejor, que fue estudiado por el Yepán, que el YEPAN, señor Michu, Michu, atención, el Yepán Es el grupo de estudios de fenómenos aeroespaciales no identificados dependiente del CNES, que es... El, el Centro Nacional, Nacional de estudios Espaciales. estudios Espaciales, la NASA francesa, sí. para entenderlos, ¿no? Que la NASA francesa tiene un tenía un grupo de estudios OVNI. O sea, que no estamos hablando de los abducidos del Titicaca, sí, que, que estaba. Sí, que, que ha sido muy importante, Tienen y ha habido un proceso de desclasificación de muchos informes y sobre todo de estadísticas, pero el caso de Trans-Provence sigue siendo uno de los más destacados, un OVNI pequeñito, pero que dejó una huella llena de misterios. Mira, me está sonando el móvil y ser Michu, que está flipando. Sí. No, espera que voy a terminar. Tú toma nota, que esto te va a gustar para otras veces que vayas al Congreso de Ufología. Bueno, el caso, eh, el caso en cuestión de, de, de Trans en Provence, que fue investigado, se produce el 8 de enero de 1981, en, que es el momento en el que el testigo, Renato Nicolai, presencia el aterrizaje de un objeto, que él describe Como, como un platillo, como un disco, hasta el normal, de estos hay millones de casos similares, que emitía un ligero silbido, pero que al despegar dejó una huella en el terreno, una huella física, una evidencia. Claro, esto eh, ya es otra cosa, porque normalmente Heineck, uno de los candidatos a nuestro personaje de hoy, tenía una frase que a mí me encanta, decía que el ufólogo, que la ufología, no investiga los ovnis sino relatos sobre ovnis, porque el ovni no lo tenemos, tenemos testimonios sobre ovnis. Pero en este tipo de casos hay algo más, hay algo que sí puedes analizar, algo sobre lo que puedes hacer ciencia. Inicialmente hay una investigación por parte de la gendarmería, de la policía francesa, que, eh, llega, que, que realiza varias investigaciones entre el 9 y el 23 de enero de ese, de ese mismo año, es decir, desde el día siguiente a producirse el aterrizaje y el 17 de febrero llega el Japan con sus técnicos toma muestras de esa huella toma muestras siguiendo el protocolo científico de la huella, del interior de la huella varias muestras de control varias muestras a 20, a 20 metros de distancia eh, para contrastar los distintos análisis y demás En base a esas a esas muestras de cinco puntos diferentes se realizan una serie de pruebas en la Universidad Sabatier y en la de Toulouse y en la Universidad de Metz que mm, ofrecen los siguientes resultados que el origen de esa huella esa huella claro puede sospechar que la haya hecho alguien con una pala como se ha hecho en algunos casos, fraudulentos, con una pala, yo conozco varios, yo he tenido oportunidad de investigar varios, con una pala de jardinería, uh -huh. con una botella con gasolina, se echa musca alrededor y ala, ya tienes tu huella al aterrizar. No, en este caso... Pero hay... había unas propiedades que hacía imposible que hubiera... Exactamente, probar. en el primer análisis de la Universidad de Toulouse y la de Metz se concluye que esa huella está, es originada por una fuerte presión mecánica uh -huh. que ha producido una modificación de la estructura superficial del terreno, o sea, estrías de erosión que ha generado una acción térmica por fricción de menos de 600 grados centígrados, que ha dejado, que esto es muy interesante, un pequeño aporte de hierro u óxido de hierro, que aparece también, además del óxido de hierro, fosfato y zinc, que es curiosísimo que esto aparezca en otros casos similares de, de aterrizajes ovni. Pero además de eso, de lo que es ese, ese primer análisis, se le entregan las muestras vegetales ...a un bioquímico, Michael Bunyas, ...que pertenece al YEPAN... ...y que trabajaba en el laboratorio de bioquímica... ...del Instituto Nacional de Investigación Agrícola... ...y lo que descubre... ...este bioquímico... ...en esas muestras del vegetal... ...donde supuestamente se posó... ...ese objeto avistado por... aterrizado. ...por el testigo es una disminución de la concentración de los pigmentos fotosintéticos claramente relacionada con la proximidad de las muestras al epicentro de la huella. O sea, cuanto más cerca estaba del centro del de fenómeno, que produce esa huella a esa mayor eh, disminución en la concentración de pigmentos fotosintéticos un contenido de glúcidos y aminoácidos en las hojas jóvenes similar al de las hojas viejas lo cual es raro la existencia de efectos fisiológicos que implicarían modificaciones en el metabolismo de los vegetales o sea, la conclusión de este científico es que algo raro algo insólito tuvo lugar siendo probablemente una fuente de radiación electromagnética la causa más probable para dichos efectos es, es es justo decir que hubo eh, escépticos o críticos que atribuyeron el origen de, de este caso a una broma con un helicóptero. O sea, si sí, claro. fue un helicóptero que, que eso pasa todos los días, que va sí, sí, a sí, una sí. coña, vamos, yo mañana voy a aterrizar delante de la pero casa. Es, pero es, un es un que no, y que un helicóptero no deja esa huella, vamos, claro para bueno, nada. Esto es lo que se, se, se atribuyó a este caso. Lo que a mí me sorprende es que esa, ese, algunos detalles de lo que aparece en este informe, te lo Encuentras en detalles de otros, no muchos, ¿eh? muy pocos, pero de otros casos parecidos. Y el caso de la implicación de la gendarmería, el, plazo, el caso de la implicación del YEPAN, estamos ante uno de los casos más sólidos como otros similares. ¿eh? ¿En Creo qué... que era Bonías el que decía en una entrevista, bueno, le preguntaba, ¿qué haría falta para causar esos efectos? Y dice, algo parecido a toda la energía que se puede generar en una central nuclear. Pero claro, esto era de poco más de un metro. Exacto. Y luego me imagino que además esto fue una reacción rápida la que tuvieron. Porque si el protocolo, una vez que una persona se supone que ha visto un aterrizaje de un OVNI hasta que se puedan desplazar los organismos pertinentes y poder analizar eso se puede ir perder en el tiempo perfectamente esa prueba, o sea que tuvo lo una bueno, reacción rápida lo bueno, que ocurre en, en este caso, claro, lo bueno que ocurre en este caso como en otros en España, es que al ser un caso rural, en Francia se avisa a la gendarmería, en España se avisa claro, a la guardia fue civil fue instantánea la investigación claro. eh, porque en esa época y funcionaba eh, Se aviso ahí. a la gendarmería y el propio Renato Nicolai dice pero si yo solo he visto un ovni aterrizar claro. Nada más. claro, sí, sí, claro, claro aquí en él España... lo decía como algo muy normal, ¿no? Pero se lo preguntaron y la investigación comenzó ese mismo día, ¿no? Mira, hace unos minutos estaba charlando con, con Fernando, con Fernando Rueda, eh, por una entrevista que hicimos a Miquel Jarza, y le comentaba que hace muy poco, hace solo un par de meses... David Cuevas y yo estuvimos con Andrés Villarejo, perdón, con Andrés Villarejo, con Andrés Casinello, bueno, por sí. caso. Andrés Casinello. Sí, ya decía yo que tenías amigos muy raros. Andrés Casinello fue el jefe de los servicios secretos en la época de Suárez, pero fue también el director, jefe, el jefe del Servicio de Información de la Guardia Civil. Y en su día le facilitó a Andreas Faber Kaiser. Unos documentos no desclasificados, por cierto, todavía. Hace poquito estuvimos precisamente en la, en, en la sede central de la Guardia Civil siguiendo la pista de esos documentos, en el que había varios casos de aterrizajes... Es decir, varios casos de ciudadanos que habían acudido a la comandancia de la Guardia Civil o al cuartel de la Guardia Civil de su pueblo porque habían visto bajar una cosa rara del cielo que había dejado, que le había jodido la cosecha o que había dejado unas huellas extrañas, ¿no? Y eso está recogido. Hay incluso una fotografía Quiero recordar que esto es un caso, tú lo recordarás, Bruno, del caso de Burgos, donde está Pedro J. Ramírez, que aparece uh -huh. que lo cubrió él, un caso Exacto. de Aterrizar, Sí, que, sí, que es un, Exactamente, que es un caso también 1 de enero de 1975. O sea, que estamos hablando de algo mucho más documentado de lo que parece. De hecho... Eh, esta historia mira, acaba de publicarse hace un par de semanas un libro que a mí me ha encantado dos, que debería leer Michu, toma nota, que te voy a recomendar dos libros bueno, Michu y Uf, yo, los oyentes de los, la Rosa sí, pero a Michu le van a venir muy bien estos dos libros porque con esto ya se apaña para poder entender un poco de qué hablamos uno es Señales, de Chris Obeck que no es solamente la historia de los círculos de las cosechas, es que él documenta toda la historia, la prehistoria y la poshistoria de, los de las huellas extrañas, los fenómenos, los círculos de hadas, los crop circles, todos los fenómenos asociados a huellas extrañas en los sembrados y, y hace un trabajo brutal en el que menciona lo que voy a contar a continuación. Y el otro eh, ovnis del espacio exterior al espacio interior de Moisés Garrido, que es una enciclopedia de la historia de la ufología con todos los trabajos científicos que se han hecho en el ámbito de la física de la psiquiatría, de la botánica de, en relación a, a casuística ovni que creo que le vendría muy bien a Micho echarles un vistazo bueno, pues, sí se han efectuado catálogos, investigaciones sobre exacto. esas huellas, eh, eh, trabajos generales eh, algunos de ellos los has estado viendo en las últimas horas brutales, brut, pero espectaculares una de las cosas que comenta Obeck en, en este libro en señales son los catálogos de Ted Phillips. Ted Phillips, Exacto. que es inspector del Departamento de Carreteras de Missouri, ya a finales de los 60 dijo, hombre, esto de los platillos volantes está muy bien, pero esto de las huellas físicas está mejor. Porque sí. los ovnis no los podemos medir, ni pesar, ni analizar, pero estas huellas sí. Entonces él comenzó, fundó una cosa que se llama el Centro para la Investigación de los Rastros Físicos, que generó eh, poco después el primer... Tracat, que es el catálogo de rastros. El primero, la, las primeras, los primeros muestreos, como recoge OBEC, recogían 392 sucesos provenientes de 30 países en los que se asociaba un testimonio ovni con una evidencia física sobre el terreno. En esa primera distribución, muy tímida, Eh, de 392 casos 132 pertenecen a Estados Unidos, 42 a Francia 34 a Australia 30, eh, perdón 34 a Francia 33 a Australia 24 a España uh -huh. ya en el primer caso recoge en el primer tracas recoge 24 casos españoles y 22 a Argentina pero en 1972 amplía ese, ese muestreo de casos a 700 casos provenientes de 35 países. Cinco años más tarde, el número de casos ya ascendía a 100, a 1.525 casos recogidos en 52 países. Eh, un lustro después ya son 2.677 casos. Estamos uh -huh. hablando solo de los trabajos de Philips. ¿eh? Eh, y ya ha entrado el, el siglo XXI, estamos hablando de más de 3.000 3.059 casos recogidos en 91 países de rastros físicos, recogidos por un investigador. Uh -huh. Más de 3.000 casos documentados. Es un volumen brutal, ¿no? Pero, ¿qué son esas huellas? Y aquí es donde empieza la criba. Hay que ser racionales. Porque el problema es cierto que a lo largo de la historia se han asociado esas extrañas huellas en el pasto, en los sembrados, en los desiertos. En las montañas, en la nieve, el año pasado, por ejemplo, se publicó en, en la prensa argentina, en la Patagonia argentina, concretamente en Moquehue, un caso en el que un joven sale con su motocicleta a dar una vuelta por un paisaje y se encuentra eh, donde hay algunas aglomeraciones de nieve con unas huellas circulares rarísimas que inmediatamente asocia con algo extraño el novio ovni pero fue a correr a sus a avisar a sus familias... claro eso es lo que te fotomechan. quería puntualizar yo porque en el claro. en el caso de, de philip lo que hace es recoger todo tipo en ese catálogo de esas supuestas muestras de aterrizajes pero no están asociadas directamente a un avistamiento ovni, sino no que solo, es prueba física. No, no, no. no, no. Eh, él hace una, eh, comienza a hacer una criba con la casuística general, con el universo general, para seleccionar casos en los que haya un avistamiento visual de un objeto no identificado, asociado a esa huella, con dos o más testigos... Y a menos de, y a corta distancia, a menos de, no recuerdo si son 100 metros o 50 metros, lo, las cribas que va haciendo. ¿no? O sea, hasta que al final se queda con un reduto de casos que llama de alta extrañeza realmente muy raro. Vamos a hablar de algún caso reciente muy raro también, por ejemplo, el país de Gales. Esto es interesantísimo porque, eh, como te decía, eh, hay muchas cosas que generan huellas extrañas y misteriosas. Y eso, a lo largo de toda la historia, ha dado lugar a un montón de leyendas. Ahora las asociamos al, los asociamos al fenómeno ovni, es lo que está pasando con los círculos de las cosechas, uh -huh. aunque no tenga nada que ver con los ovnis. Pero antes, por ejemplo, se hablaba de los círculos de hadas, y es normal. Alguien que tenía un sembrado, un agricultor, llegaba de repente a, a su finca y se encontraba un círculo extraño, como chamuscado, y se generaba la leyenda de que las o las brujas se reunían por la noche para hacer sus bailes en círculo, claro, todo, sí, claro. sabes, como el reggaetón O como el traje, bailas en círculo y entonces dejas esa, esas huellas, ¿no? Pero lo cierto es que se han hecho un montón de trabajos universitarios y académicos que, gracias a investigar eso tan... En lugar de, de despreciarlo, como suelen hacer muchos eh, tradicionalistas de la ciencia, pues hay investigadores que dicen, oye, pues aunque esto no tenga un origen sobrenatural, puede esconder algo interesante y se han descubierto un montón de fenómenos como los anillos de micenios que es un tipo de hongos que es lo que genera la mayoría de los círculos de hadas pero también existen por ejemplo en el año 2017 se descubrió un fenómeno alucinante que se produce en el desierto de Namibia en el que aparecen, no son exactamente círculos sino son como hexágonos como si una especie de abejas gigantes creasen unas colmenas gigantes en el suelo del desierto y que en realidad es producto de una interacción entre termitas y plantas que se descubrió en el 2017, que es alucinante. Pero es que hay círculos que se producen en el fondo del mar, que ya es como la leche, ¿no? O sea, ¿aterrizan los hominis en el fondo del mar? Pues no. Hay un fenómeno llamado tetraodontidae, Eh, que son trombas que se producen, en, en son nidos circulares que se producen en el fondo marino, o otros como cierto tipo de trombas que al salir a la superficie pueden generar círculos incluso en, en el hielo, en agua helada, que es uh -huh. alucinante. ¿Y en Gales, qué fue lo que lo pasó? Lo que pasó el año pasado es muy interesante porque se produce la noticia, claro, los titulares... Pues son los que son. Eh, ¿Son los ovnis los que están aterrizando en Gales y produciendo estas huellas? Pues no, resulta que hubo una serie de arqueólogos que descubrieron que unas formaciones circulares, no siempre, no siempre circulares, circulares si había torres, en otros casos son cuadrangulares o rectangulares... Aparecían realmente cuando eh, empezaba a amarillar, sobre todo ocurrió el, el año pasado en la época de sequías en Gales. De repente ves que la hierba va creciendo con un tono determinado y en una forma circular o rectangular o cuadrangular hay un color distinto. ¿Y esto qué es? Bueno, pues cuando se ponen a investigar resulta que eso se debe a que debajo de esas formaciones hay restos arqueológicos. Porque en las trincheras eh, o en las fosas donde se, se habían construido fortalezas o, o torreones o, cualquier, o castillos, eh, al haber una mayor concentración de tierra se mantiene más la humedad repercutiendo en que en la época de sequías, la hierba que está en esa franja crezca con un color diferente al resto de la tierra que está más reseca y gracias a eso, a las fotografías tomadas por ejemplo por Tony Driver que pertenece a la Comisión Real de Monumentos Antiguos e Históricos de Gales y que hizo algunas fotografías que se convirtieron en virales, se han descubierto varios restos arqueológicos, en este caso no había extraterrestres, pero gracias a esas extrañas huellas, también se puede hacer ciencia ciencia pruebas científicas son las que nos ofrecen estas huellas sobre el fenómeno OVNI. Manuel Carballar en El Círculo Secreto. Hasta mañana. Mañana Saludos nos vemos. A Michu. A Michu. Michu. Vale, Michu, Te, te escuchamos.